Comentarte que este tu programa Euskal Música también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a sintonizar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en el mismo dial 100.8 de Berriozar y Ratia, en repetición en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde. Y también comentarte que, cuan, que en cuanto concluye este programa, Euskal Música cada jueves lo subimos a través de las redes sociales. ...lo subimos a través de la página que tenemos en Facebook... ...facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia... ...para que tú lo vuelvas a poder escuchar... ...cuando a ti más te guste, a la hora que más te convenga... ...el día que más a ti te dé la gana. También en la página de Facebook... ...facebook.com barra Euskal Música Berriozar Ratia... ...aparte de escuchar el programa... ...también vas a poder, eh, bueno, leer... ...las noticias más destacadas de la semana... ...en lo que se refiere a la música local... ...la agenda de conciertos con sus respectivos carteles... ...también tenemos en videoclips... ...y por supuesto la música... ...toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria... ...también tiene un hueco... ...a través de las redes sociales... ...a través del Facebook de este tu programa... ...facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia... En el programa de hoy durante estos eh, próximos 90 minutos, durante esta próxima hora y media, vamos a escuchar entre otros grupos a la formación de Lumbier, a la formación de Ilumberry al Chatu con su segundo larga duración Itcha. Hay que comentar que esta banda de Ilumberry de Lumbier ya está mezclando en los estudios K lo que va a ser su tercer trabajo discográfico, así que dentro de unas semanas, dentro de unos meses tendremos el nuevo larga duración. También nos iremos hasta Tafaya para disfrutar del Street Ska, de la formación Sartacoca, con su segundo larga duración Odol Berriá. También escucharemos a Alive con su álbum Y Sladi Andiá, o por ejemplo lo nuevo de Chapel Punk dentro de su nuevo álbum Punkaren Semeak, editado bajo el sello Vagaviga. Y escucharemos la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa Ondas Subversivas de una música local de Barcelona, al vocalista de la formación de Iruña Noisa Live, a Luis Pascual. Todo esto y mucha más música durante estos próximos 90 minutos, durante esta próxima hora y media, en una nueva edición de este Tu Programa. Euskal Música cada semana los jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde Cada fin de semana en repetición en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde Euskal Música en Berriozario Ratia en el 10.8 de la FM Compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales Y si os parece vamos a comenzar con música un poquito calmada Nos vamos a ir con la formación Line Una formación que la formaron cinco jóvenes en Villabona, Guipuzcoa en 2008 Leir y Cristina han sido las dos cantantes y eso ha marcado a la banda Las comparaciones no se hicieron tardar con renombrados grupos estatales Pero es la versión de la canción Sure Doñua, The que colgaron en Youtube La que les aupó con miles y miles de visitas Subieron a muchos escenarios Ganaron en 2009 el premio a la mejor maqueta de radio Radio Gastea. Tocaron en el festival BBK Live y hay que comentar que LINE ha editado dos discos hasta la fecha. LINE en 2009 y Layoak en 2011. Ahora regresan con el tercer disco de LINE grabado, mezclado y producido por Enyaud Gatañaga en los estudios de Gastein del Sestoa Gipuzkoa, entre marzo y abril del 2015. LINE edita su tercer disco con el título Chimiletak. Esta banda se ha decantado por un sonido rockero, juega con mucha intensidad y sus canciones no tan fuerza y poderío rockero en todas sus bases, pero no olvidan el contrapunto de las melodías que tanta fama le han reportado las dos voces femeninas seguirán embrujando, dejando al oyente con la boca abierta, la banda compuesta por Leire Verasaluce a la voz Cristina Aranzabe a la voz, Javi Rivero al bajo, John Altuna a la batería Joseba de Arribas a la guitarra eléctrica y acústica y Miquel Benito a la guitarra eléctrica nos introducimos pues en el tercer trabajo discográfico de Line, nos quedamos Con este álbum Chimile tak, Y de él te extraemos los temas Irudiak y Soy Neko y Luna Con ellos, con Line, comenzamos El programa de hoy de Euskal Música Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este tercer larga duración para esta formación para line Primer álbum grabado en 2009, segundo álbum grabado en 2011 y ahora en 2015 regresan con este álbum Chimiletak. De él te hemos extraído los temas Irudiak y Soy Neko y Luna. Y nos vamos ahora con la formación Alchatu, un jovencísimo trío compuesto por Ibai, Yulen e Iker. Ellos viven en Lumbier en Ilumberri y han empezado... Hace unos años con su primer larga duración, sus influencias, digamos, clásicas les llevan a dar a sus canciones un toque de Declass o incluso de Hertzainak de sus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 A los paseos relajados En definitiva, que esta banda Alchatu, Ibai, Iker y Yulen le dan a todo Regresan con este álbum titulado Itcha Pero hay que comentar que esta banda Alchatu ya está mezclando los nuevos temas del nuevo trabajo Lo que será el tercero en la trayectoria de la banda en los estudios K de Iruña Mientras tanto, nos quedamos con este segundo larga duración Con Itcha y del él te extraemos los temas Ixenik, Gabé, Bisik y Lagunak Música Kontatzea Ez zaldarrokeria Jokatzea Nork egiten duen ez duarrantzirik Zerregiten duen baldurarrantzirik Entzune eta ikasik Egin kontatu Sonando esta jovencísima banda, Alchatu, que nos llegan desde Ilumber y Lumbier, con este su segundo larga duración, Icha, y con temas como Isenikabevisik y Lagunak. Recordarte que esta formación Alchatu ya está mezclando los nuevos temas del nuevo trabajo, lo que será el tercero en la trayectoria de la banda Elos Estudios K de Iruña. Y de Ilumber y Lumbier, de escuchar a la formación Alchatu, nos vamos hasta Tafaya, nos vamos con Sartako K, grupo de Strict. Escalde ta falla que presenta su segunda referencia Odolberriá, su nuevo disco que vio la luz en octubre del 2014 y que continúa la senda iniciada con Kalekumeak, su primer trabajo lanzado en agosto del 2012. Tras estar tocando desde 2008, habiendo superado ya la barrera de los 100 conciertos que les han llevado a lo largo y ancho de la geografía de Navarra, además de realizar alguna fecha puntual en Vizcaya, Gipuzkoa y La Rioja, Zartakoka ha visto incrementada su plantilla en verano del 2014 con la entrada de Asier a cargo de los teclados justo a punto para este nuevo larga duración Odol Berria Odol Berria ha sido grabado, mezclado y masterizado por Alberto Porres en los estudios K de Iruña entre julio y agosto del 2014 e incluye una mayor variedad de sonidos que su predecesor el street ska del primer disco fundamentado en la mezcla del ska el punk ve aumentado su espíritu con mayor variedad de estilos que sin olvidar lo anterior se complementan generando nuevas mezclas y abarcando hasta el rock unroll. Así que este disco, como puedes comprobar, es más completo en lo que se refiere a estilos musicales que el disco anterior. Odal Berriá desde Tafalla, Sartacoca. Nos quedamos con los temas Hablan y la Lista Negra. <música> Ska de esta formación de Tafaya, el Street Ska de Zartaco K, con ese álbum, segundo a larga duración Odolveria, y los temas Hablan y La Lista Negra. Y nos vamos ahora hasta el Ekeitio, ya que en 1999 empezaron a funcionar Chapel Punk, una banda que ha sido promovida por Íñigo Chapel y por su aula pues han pasado muchos músicos, pero desde hace tiempo el equipo titular está asentado a Trophy parte el Bajo, desde el segundo disco, Toki se emociona disco y disco también en la batería el proyecto Chapel punk, ahora convertido en trío pues ha tenido eh, sus idas y venidas Chapel Punk ha grabado Punkar en Semeak en los estudios Amedemutriku con el técnico Azular Arizmendi en octubre del 2015 Chapel Punk reivindica con el título de su séptimo disco lo que son y se crean siendo Punkar en Semeak, hijos del Punkar, en total son 6 las canciones que te puedes encontrar en este séptimo trabajo discográfico para el Chapel Punk y de él te vamos a extraer los más, Tabernán, tú y yo <Susurra>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 Pues aquí seguimos compartiendo contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. cada jueves ya sabes que estamos en directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde, nueva cita que tienes el fin de semana, eso sí, en repetición en la misma franja horaria, de 6 a 7 y media de la tarde, en Berriozari Ratia, en el 100.8 de la FM, y nos vamos ahora con live García de Cortazar, más conocida como live que comenzó su recorrido en la banda Gasteiz Tarra New Bat ha tocado con Sorkun Yekon y forma parte actualmente de Isaki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 después de desarrollar las canciones en el local decidieron entrar al estudio de Bomberenea en Tolosa bajo la dirección de Carlos Osinaga para grabar las 11 canciones que ahora podemos escuchar, aunque se trate del primer disco de un grupo, estamos ante un trabajo maduro y bien elaborado rock melancólico y oscuro con predominio de voces y teclados y han realizado varios conciertos han estado en Urrechu en Tolosa, en Andoain en Durango o en Larrabechu y también han hecho pues eh, conciertos acústicos en varios gasteches de Euskal Herria. Nos introducimos pues con este primer larga duración de Live, más conocida como Live García de Cortazar, el álbum Shazigamar y Sladi Andia y de él te vamos a extraer los temas Naigabe y el tema Liditigi and Chua. Música del nos vamos con el segundo volumen Para la formación Glaucoma, los conoces ya de sobra, porque los hemos escuchado ya varias veces en este programa, en Euskal Música, ya que cuando apenas han transcurrido un año y medio desde que publicaran su primer álbum, volumen 1, ya está en la calle el segundo trabajo del grupo Kipuzcuarra Glaucoma, que lleva por nombre volumen 2, grabado entre agosto y septiembre del 2013. Una formación que vuelve con un trabajo de 7 temas que constatan una evolución patente del camino emprendido anteriormente, dando protagonismo protagonismo a ritmos como el drum bass los sonidos de pedales, distorsiones y delays que adquieren una mayor relevancia con el objetivo de conseguir un sonido más desarrollado, más personal y más poderosos. Además de Glaucoma, cabe mencionar los nombres de los colaboradores que de una u otra manera han participado en este disco, entre ellos Lágrimas de Sangre, grupo de rap barcelonés que toma parte en la canción Lejos del Silencio y no podemos olvidarnos de John Altuna Teclax, en el que ha sido el encargado de grabar los teclados electrónicos. En varios temas. Nos vamos a introducir pues con este segundo larga duración el volumen 2 de Glaucoma y del él te vamos a extraer los temas Egunon y Averia. Música ¡Eh! Venal imp elduko da zerula, maite ditu kalamua espuelak eta txurak, maite ditu tarimara igo aurreko durak erotzen da gauak jarritakoa mua irentxita, erortzen da ezpazau de bizitzari itxatxita, etxita, hoietik jaikiezin da, begiak itxita gainberaren irudia, iraganari eutxita, utzita, hausita barenean istiluak, bundaude behar direnean kontakatiluak atzodana argi baino gaurdana da inkognita kalderak daude orain bai ezapenak zeuden tokitan, atzodanak guai atzodana oso polita, Agona dietelokita Kostata baino jeikita bitu da komunera presaka Biotzean diritakta garunean resaka Tristuraren besarka dabe gitan bimalko Entzunai ez du naiz piluak esan diolako Berak baietz brez da hola bat hauatan aizting Balantaizako Alkolaren autopistak peajea Kobratzen du zalantzak eta ajea Gainetik anezin kendu Ezin lertu, ezin gertzuratu azarira Ez du tegon bidatu kontrolaren itzaldira Kombinatu negarri da Eda nahi dutra bizitza oso Basoan ez zailok abitzen itxasoa Nervioek dute janda Azkeneko kanutoa zelbakarrena izan da Arkada bateko gora atzok azken kaladak Goizek ordu txikitan nahiago ditu baladak Songs like Babylon arriving to town like Drunk man full and falling down like Checking on microphone sounds like papi arriving to town, like trant man full I'm falling to like checking on the microphone is so ducha ti cada nada agarré esta tarda caja voy a constituir mi tu salvaruco Nabaritu dezake horain euforiaren kalga Kabernetan kuadrilan da galbanetan bat karka Isterdi otzetan blai ez dira ordu lehunak Egunak aldegin dio dio erloqu deunak Dagoeneko erropak hasteko ere ez tagai Ez zunai baino besarkatu behar du komuna Bena uneko xabela ustutzeko asmoz Bartartutako trago danak batera datoz Ez harritik pasaz aio gautxorien kondena Gaur jaiopalitz bezela ikusten dudena Bere buruari beteko ez du nitzarmena Denek esakten dutena, atzoko azkena zentzu duna hotz bat entzungo zen aizeme gosteungi zen atagero beti da hosti dalmen Sounds like Babylon arriving to town Like drunk man full and falling down Like checking on microphone Sounds like Babylon arriving to town Like drunk man full and falling down Like checking on the microphone Sounds like Babylon arriving to tone, i son microfoni son microfoni son microfoni eta esa esa te te prende El riaden ordezkaritzanik ez dago multinacionala daude guanya shozlenago con todo socialaren karta pero recta esta besta en un facebook me dice mate el dira mesan munduan pasa zendana Es clave agosto teda good bye media 7 temas son los que te puedes encontrar en este volumen 2 para la formación Glaucoma. El primer trabajo en negro, este segundo en blanco. Lo que escuchábamos, los temas Egonon y Averia. Y ahora nos vamos con la entrevista a Noy Shalai, banda de Iruña, que tienen tres temas colgados en su Bandcamp para escuchar. Y aquí, en Euskal Música, pues ya los hemos escuchado, esos temas. Y hoy escuchamos la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Ondas Subversivas de una emisora local de Barcelona. Una entrevista que realizaron más concretamente al vocalista a Luis Pascual nos quedamos pues con ellos, nos quedamos con la banda de luna No Is Alive, nos quedamos con el tema Condems y seguido al tema escuchamos la entrevista, lo dicho que han realizado nuestros compañeros de ondas subversivas de una emisora local de Barcelona a Luis Pascual tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, vocalista de Noise Alive, un grupo que vamos a descubrir aquí con el a través del teléfono. Hola Luis. Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muchas gracias por, por este ratito que vamos a pasar hablando hablando de, de Noise Alive, que es Noise Alive. Cuéntame, cuéntame, ¿qué sois? ¿Quiénes sois? Es, bueno, pues encantado de que nos habéis llamado, uh -huh. eh, para darnos un poquito conocida, que está muy bien. Noise Alive somos un somos grupo de cuatro músicos de Pamplona, uh -huh. que hubo distintas hectáreas y que finalmente pues por, por eh, seguramente por la suerte o por la desgracia ha hecho de que nos juntemos <risa> y acabemos haciendo ahora mismo con pues, la, la música que, que nos apetece hacer y que nos sale, ¿no? que nos sale dentro dentro, entonces de al final... Esto es que va generando unas canciones que poco a poco vamos haciendo y vamos editando Yo, bueno, he leído por ahí informándome que comenzasteis como una banda una banda de versiones Que así tocabais sí. cosas, pues imagino que pues, Metallica, Anthrax, por ahí ¿no? Sí, Maiden también, sí, sí. esto es Maiden Muy clásico, ¿no? Esto? Claro, esto generalmente es el proyecto de una cuadrilla de, de unos cuantos amigos que se van juntando y van tocando uh -huh. eh, Y al final, bueno, pues todo va derivando que por diferentes motivos la gente va, la gente va abandonando la formación y uh -huh. lo que finalmente, pues, prácticamente quedo yo, lo que es la formación antigua uh -huh. y, y juntándome con Ernesto decidimos que, que lo que, bueno, que lo de las coves es un tema de, de bajera, eh, de local uh -huh. dice, pero que lo que nosotros ya queremos ya es tocar por ahí y lo que queremos es hacer nuestras propias canciones y que la gente disfrute con nuestra música más que con la música de los demás Pues la verdad es que, bueno, yo he escuchado el lp este, ¿qué es lo que consideráis? ¿EP o maqueta? <risa> ahora mismo. Claro, me, me, la verdad es que nos, nos da un igual. O sea, nosotros <risa> lo consideramos como una, como una maqueta. ¿eh? Lo que pasa es que las maquetas de ahora, sí. bueno, pues como siempre se editan eh, mejor que, que lo que nosotros hemos conocido en otros tiempos, ¿verdad? Sí. Pues suena, suena con sonido más profesional. Pero en cualquier caso... Bueno, no deja de ser una presentación Exactamente, eso iba a eh, decir Con lo cual, bueno, se puede considerar TP, maquetas, demo Como, como, como más relevante Una presentación me parece el término adecuado Porque sonar suena suena muy bien <risas> Sí, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado Que hemos tenido con el software web Con el Sky La verdad es que la conexión fue muy rápida y, y los temas salieron bastante La verdad es que bastante rodados y bastante rápido salieron escuchando vuestro disco y, o sea sí. en la nota de prensa se, se, mmm, me dice, es un grupo de con un poco thrash, un poco progresivo pero, no sé, yo creo que, que quizás es etiquetar demasiado yo os vería más pues heavy metal cañero de toda la vida que sí que tiene pinceladas por aquí por allá pero, bien sí. hecho yo, yo, yo estoy contigo esto de etiquetar tanto es muy, moder muy moderno o sea, nosotros estamos a la vida ¿verdad? a viejas prácticamente había heavy, había atrás y no había mucho más allá. Bueno, yo creo que nosotros lo que hacemos es metal, ¿eh? al final mmm, tampoco creo que sea muy necesario el hacer el tipo exacto de música y decir, oye, voy a hacer doce temas de trash o voy a hacer doce temas de heavy o lo voy a hacer de power metal o lo voy a hacer, a ver, cada canción tiene una historia, cada canción tiene un que sale de, de, de un sentido, de un momento concreto Ajá. Entonces yo creo que a veces te puede salir una canción más trash, a veces te sale más heavy. Depende de la influencia también que tenemos cada uno en la forma de cantar. Sí. Bueno, yo creo que sale, yo creo que es metal. Vamos, no, no me gustaría tampoco encasillarlo entre en hablar de trash porque otros dirán que eh, no es que es más heavy. Los que son más heavy pero más heavy dirán que es muy trash. Yo creo que lo que la gente perciba cuando escucha, cuando escucha es lo que es lo que tiene que ser. Uh -huh. no les va a aparecer más cañero y otros menos. Habéis grabado claro, claro, en claro. los estudios K de, de, de Alberto Porras, ¿por qué? Sí. <ríe> eh, sí. que bueno que ya ya he escuchado muchos trabajos hechos por él y, y viendo el resultado que ha hecho con vosotros eh, muy bien, como ya hemos comentado. Ahora hablábamos de las de las etiquetas y claro, a ver, eh Ahora mismo es un, es, un es muy poquito la presentación, muy poquitos temas para hablar de, de una etiqueta de, de por dónde van los tiros. Me sí, imagino sí, que, que tenéis más sí, temas. Más, tenemos, más, tenemos más temas y yo creo que general son un poquito más cañeros de lo que, de <risa> lo que tenemos inicialmente como presentación. Ahora, el próximo 9 de abril, eh, me ah. tengo aquí anotado que tenéis un concierto, eh, un concierto... En la sala Big Star. En la sala Big Star, Con Camul y Saqueo, ¿verdad? Exacto. Que, bueno, ya habéis hecho más conciertos. El día 11 de enero hicisteis la presentación. Sí. ¿sí? ¿Cómo sí, fue? Sí, los conciertos llevamos ya, llevamos juntos ya prácticamente un par de años eh, dando guerra y, y tocar ya nos tocaba en unos cuatro sitios. Entonces, eh, lo que hemos ido a más a más con el territorio sí. y, bueno, yo creo que es una, ahí sí que es... La verdad es que nosotros en directo sí que es una buena manera de... De, de ver y de realmente entender lo que lo que hacemos, ¿vale? Porque yo creo que en directo es cuando más se nota, ¿eh? Cuanto más se nota sí. la fuerza que transmite esas canciones. ¿sí? ¿Y habéis salido de vuestra zona de confort? Es decir, ¿de vuestra zona más cercana a tocar conciertos? No, de momento, de, de momento he estado en casa, como quien dice, desde momento en, en Navarra. Ajá. Uh -huh. Pero primero teníamos que, de alguna manera, darnos a conocer la escena local, hacer cosas poco a poco, sí. eh, sin prisa tampoco y sin más. Se me, generalmente con una ambición sana, vamos a decir, es vamos a ver a dónde nos llevan las cosas uh -huh. y, lógicamente, lo primero que tienes que tocar es la escena local. Luego, a partir de ahí, oye, pues todo lo que, todo lo que venga y todo lo que podamos disfrutar, pues, pues se da bienvenido, uh -huh. ¿sí? pero sin ningún tipo de, de, de agobio ni de, de, de, de, de presión. Ahora mismo es eso eh, con, Podemos conocer estos estos tres temas Pero vosotros en un concierto tocáis más rato de, de tres canciones ¿Con qué lo rellenáis? Sí. ¿Con canciones solo propias o un poquito de todo? Lo tocamos prácticamente Vamos a ver que todo el repertorio es nuestro uh -huh. ¿eh? Aquí todos son, son nuestras Sí que es verdad que añadimos alguna versión Versiones clásicas generalmente Que le damos un poco el, el toque No y sabéis digo yo sí. Pero, pero es lo mínimo, o sea, decir, el prácticamente el 80, 85% del del concierto está formado todo por composiciones <risa> Yo creo que ahora enseguida, enseguida enseguida vamos a hacer una edición de una grabación a la americana que, que hicimos con otros temas, Ajá. con otros cinco o seis temas, añadidas a los tres que, que están grabados con calidad provisional, para que de alguna manera nos permita ampliar un poquito de esa presentación y que la gente pueda conocer más facetas de lo que pueden ser esas tres canciones. ¿no? Yo creo que tenerse la pena que se vea un poco todo el conjunto en global de, de cuál es el sonido general de la banda, aunque la verdad es que la presentación esos tres eh, temas lo describen bastante bien, pero bueno pero sí que es verdad en cuanto a velocidad o intensidad podemos tener otros temas con más eh, con más garra todavía que, que estos anteriores Yo escuchando, escuchando el EP, por ejemplo, la de Midnight Shot que es la, sí. la primera que escuché eh, me, eh, me sorprende lo, lo fácil que lo estás escuchando y dices, esto Tiene, tiene tiene algo que, que me hace que, hace que sea muy agradable de escuchar, ¿no? <risa> sí. A ver, eh, nosotros cuando hacemos una canción, sí que es verdad que eh, intentamos evitar el, el, el que sea algo como unir un montón de riffs y vamos a ver dónde empezamos y a ver dónde acabamos. Uh -huh. Que yo creo que es una problemática que hay en muchas canciones de hoy en ah. A mí creo que, creo que las canciones pues tienen que tener un sentido, tienen que sonar por sí mismas, ¿verdad? ¿eh? Sí. Y la canción es... La canción tiene que tiene tiene que darte algo diferente que otra canción, que no sea esa. Entonces pues... yo creo que con, con canciones como The Midnight Shot o Pondé son, son canciones que están muy, muy representativas en ese sentido porque yo creo que ellas mismas tienen, la canción tiene un, un, un conjunto, un sonido en sí misma que yo creo que funciona bien. ¿Sabes? Y no, y en todo momento sabes qué canción es y, y dónde estás. Yo creo que es importante eso para que la canción suene. ¿Sabes? Además, en febrero habéis fichado por Gothic Recon Productions, uh -huh. que sí, son los que, sí, claro. a través de los cuales, pues habéis llegado hasta aquí. O sea, que más o menos el trabajo de promo está resultando potente. Sí, sí, está claro, estamos, estamos contentos del trabajo de Pelletri. ¿sí? <risa> pues, a ver, eh, vosotros, pues bueno, tú dices que estás desde el principio en la banda, pero sí. tengo por aquí que, que hay gente de, de Gandalf, de Atticus Finch, sí. de Grimmanalichi, que os habéis juntado aquí. Que, sí, bueno, sí. que quizás mucha gente no los coloca, pero los que te metes un poco en el mundillo sí sí que son bandas que suenan. Sí, sí, sí. sí, sí. Son, son, son bandas, muchas son bandas míticas, ¿eh? De, de soy, o sea, que realmente estoy, estoy, estoy acompañado de auténticos profesionales. Y eh, pues, sí, sí, eso se nota mucho, eh, se nota mucho. Da una garantía de trabajo terrible. Uh -huh. Estábamos mirando eh, que en el Bandcamp, donde están las canciones para que las escuche todo el mundo, Eh, ¿Tenéis una, una especie de, de portada? Que no sé si será la portada definitiva Si solo está puesta ahí para <ríe> Para ir haciendo bocado Sí, a ver, en principio las, las portadas están basadas en Yo creo que están basadas En el inferno delante ¿eh? sí, y, nace, y nacen de una idea original De una de las canciones de que de hecho es una de las canciones de la Entonces sí que es posible que eh, Tenga una progresión en este tipo de portadas Pero en cualquier caso Bueno, en momento de lo que son presentaciones de canciones, uh -huh. eh, y veremos ahora en la edición que en la edición que hagamos, pues seguramente basaremos una portada del disco, Aunque que sí es posible que sea más sobria, uh -huh. eh, porque son, bueno, creo, creo que somos clásicos y es posible que sea una portada más sobria bien clara, eh, para que sea bien fácil. Pero bueno, al principio esto de buenas presentaciones de las canciones. Bien, la verdad es que está muy bien, está muy muy bien el conceptillo ese y es interesante de ver. Entonces, en proyecto tenéis la, esta unión de los temas del EP más unos cuantos temas para que podamos conoceros. Y sobre sacar un disco con cara y ojos, ¿para cuándo estaríais ahí metidos? Pues eh, ahora mismo ya con los dos últimos temas que estamos perfilando ya tendríamos capacidad de hacer un longplay, un, un, un largo ya tendríamos posibilidad. Uh -huh. Y es lo que te decía antes, yo creo que lo que tenemos que hacer es vernos a ver dónde nos lleva... ¿Dónde lo La corriente, disfrutarlo y ver a ver si en algún momento existe algún tipo de oportunidad. De momento es, es, es complicado porque todo está basado ahora mismo en el tú te lo pagas sí y después ya lo vemos. Bueno, al final, nosotros somos gente que llevamos teniendo nuestros, nuestros años también, no somos ningún frío ya claro. y, y al fin y al cabo creemos que, que ese tipo de, de venta, pues de momento no, no, no creemos que sea así, uh -huh. por lo entonces vamos a ver a dónde nos lleva pues en momento vamos a estar produciendo algunas cosas que podamos de alguna manera eh, autoproducir y que sea el mayor, mayor problema porque hay otros temas familiares etcétera, que tenemos sí. ya todos y sí. luego ver a ver un poco a dónde nos lleva el río y ver a ver si tenemos alguna oportunidad de hacer algo, de hacer algo que se vea ¿eh? y si no, mientras disfrutaremos todo lo que todo lo que camino nos lee O sea, es un poco un poco el camino, como, como se hacía a, a la antigua usanza. Vamos sacando sí. temas, vamos sacando temas, y si gusta y si continúa, pues allá que iremos. Un tema... Exactamente, es que se es, es, ni, más, ni Un grupo de directo que dices, va, hay que descubrir en directo, que yo, la verdad es que estaría bien descubriros. ¿Habéis subido algún tema en directo para veros, por ahí YouTube o algo así? Tenemos algunas en YouTube, pero... Yo creo que lo mejor es verlo Yo creo que sí, es, claro. eh, alguna oportunidad que haya en algún momento Yo creo que es, yo creo que es interesante que, que, bueno, que nos juntemos ahí unos cuantos y, y nos lo hacemos bien Porque la verdad es que no puedo negar que la gente que viene a vernos Oye, lo disfruta se lo pasa bien La verdad es que se lo pasa bien y eso es lo que, pues sí. lo que importa ¿no? Cuando acabas el concierto y bajas alguien te dice Oye, me vale, ha gustado, la verdad es que me ha gustado Entonces ahí ya está, Dices, ya está, ya lo he conseguido <risa> Yo, es un poco lo que he, tocado, he baja, y, y, y, me ha dicho que ha gustado. Pues, sí, pues, cual, yo que es que pues yo también pienso que me ha gustado y la verdad es que el tiempo en la radio pasa muy justito, así que voy a decir a dejarte el micro para que para que nos, nos digas qué tenemos que escuchar, por qué tenemos que estudiar noise alive, dónde podemos tener más información, sobre todo nosotros sí. el público y, y una canción para acabar la entrevista. Pues bueno, por parte de las cosas de poco tiempo Bueno, al final, eh, yo creo que Neisabais es un grupo con pasión Es un grupo bastante directo, con un tipo de música eh, muy directa, sin chorradas Con estudiantes clásicos de toda la vida, hay guitarra, bajo, batería, cantante y caña, y caña directa Yo creo que es un rock, metal estado puro, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que, lo que me gustaría que la gente eh, percibiese Lado, donde nos pueden escuchar bueno pues a través de la página de Facebook de Nois Alive o también de Bad uh -huh. también Nois Alive, que en YouTube también tenemos eh, colgado alguna cosa que también se puede buscar a través de Nois Alive y luego, como, y luego como canción pues eh, la verdad es que eh, de las tres que tenemos ahora mismo editadas como hemos comentado cualquiera, la verdad es que <ríe> me da igual cualquiera cualquiera parece que, que, que va bien sí que es verdad que todas las canciones más redondas puedo tener la de Nina Ice aunque también percibí que pues si vos, puedes pinchar una pinzada de Percy. Perfecto. Eh, que seguro que, que es una canción más variada porque tiene tiene tiene más cosas, tiene tiene partes rectas, partes rápidas, ¿sí? es una hora canción de los puede que nos puede definir. Y de ahí de esa canción para arriba. O sea, es decir, en cuanto a, a atrás, etcétera. Pues Luis, encantado, es que se me hace tan corto el, el, el ratito de hablar que seguro, seguro que vamos a volver a hablar otro día más rato y, pues y conocer mucho más, sobre todo os espero con muchas ganas para, para veros en directo algún día. Pues un abrazo y a, a ti y a toda la banda. Pues agradecer a vosotros, agradecer a CRP también y a toda la gente que, que nos está escuchando. Pues hasta siempre. Venga, gracias. que realizaron nuestros compañeros de Ondas Subversivas, de una emisora local de Barcelona, Luis Pascual, vocalista de la formación de Iluña Noise Alive, que por cierto, comentad que tienen tres temas colgados en su Bandcamp para poderlos escuchar. Vamos a ir terminando ya el programa de hoy de Euskal Música. No antes recordarte que hemos escuchado Alain, con su tercer larga duración Chimele Tak, a la formación de Ilumberri y Lumbier, al Chatu con su álbum Itcha, hay que comentar que esta banda ya está mezclando los nuevos temas del nuevo trabajo, lo que será el tercero en la La trayectoria de la banda Enos Estudios K. También hemos escuchado el segundo larga duración de Zartaco K banda de Strix Ska Punk de tafalla con el álbum Odol Berriá hemos escuchado a Chapel Punk con su séptimo álbum Punkaren Semeak eh, también hemos escuchado a Libe García de Cortazar, más conocida musicalmente como live con su álbum y Yessaldi Andia y también hemos escuchado el segundo volumen de Glaucoma y hemos escuchado esa entrevista que realizaron nuestros compañeros de la emisora local de Barcelona del programa Ondas Subversivas al vocalista de la formación De Iruña, noise Alive Luis Pascual, pues lo dicho que nosotros Ya vamos a poner el punto y final Al programa del Deus Cal Música Recuerda que dentro de 7 días volvemos En directo los jueves de 6 a 7 y media De la tarde, también estamos contigo El fin de semana, eso sí, sea, en repetición En la misma franja horaria, de 6 a 7 y media De la tarde en Berriozar y Ratia En el 100.8 de la FM Y recuerda que durante toda la semana Puedes estar informado dentro de nuestra página Que tenemos en las redes sociales a través de Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar Irratia Euskal Música que regresa dentro de 7 días al 100.8 a Berriozar Irratia en una nueva edición repasando para ti todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Ría. hasta entonces un saludo, agur Leyo Bacar Batekin Argistatu Desaquet Espa zioinfi nituak Besten duen ludia ni Kaai za Ihurren eta itzaltzerik ez be Gracias.